justamente pero por conferencia sur entre Vélez y Unión Florida Vélez y Unión Florida de la de bueno, bueno, perfecto Vamos a la pausa y de la vuelta seguimos hablando de Básquez, ¿les parece? Está Lobito Fernández, como vos quieras, y está ah, Noelia bueno, no, no, si está, está eh, Gustavo Fernández, vamos a hablar con, con Gustavo Fernández eh, técnico de estudiantes de Bonavarría que realmente tuvo una, una noche difícil, una noche complicada, la noche de ayer, porque, bueno, estudiante se quedó eh, con la victoria, el estudiante se quedó con la posibilidad de jugar la final de el torneo nacional de ascenso por el ascenso, pero tuvo que pasar un durísimo escollo, como fue Atena de Carmen de Patagones, el quinto juego, en un estadio que estaba realmente impresionante. ¿Cómo te ha gustado hoy día? ¿Qué haces, Rafael? ¿Cómo andás? Bien, bien contento, obviamente, por todo lo que dijiste recién, de lo que significaba eh, ganar ese partido, sobre todo contra el rival que jugaba. La verdad que vi las fotos de, del estadio y me hizo acordar a, la, a las viejas épocas eh, sí. cuando la gente entraba a la cancha a festejar algún triunfo en esa época de gloria. Impresionante cómo estaba. Estaba hermosa, sinceramente eh, una cancha la cual Eh, se merece estar así eh, eh, en el inicio de la temporada eh, se me cruzaba por la cabeza si se podría llegar a, a, a tener eh, eh, esa, esa esa imagen nuevamente esa, esa, esa, esa forma de, de vivir la barria del básquet y bueno, con el correr de, del tiempo, con el correr del playoff, empezó a a surgir un poquito más el bichito y se nota que la gente eh, tiene memoria de ese tipo de cosas y, y está acercándose nuevamente al canto. Y en una serie que fue du durísima, Gustavo, una serie que ayer también se complicó en un momento determinado tuvieron inclusive, por muy poquito tiempo pero estuvieron abajo en el marcador, recién se podían despegar al final, bueno, contame cómo fue el partido, cuáles fueron las claves. Mira, el partido el partido fue como la serie, eh, pareja con un equipo eh, de Atenas sabiendo muy bien qué hace dentro del can, de la cancha, con jugadores de mucha experiencia y, y, y muy enfocados en hacer daño, tanto defensiva como ofensivamente. Eh, pero también encontró nos encontró a nosotros con mucha motivación, con también con, con mucha cordura eh, en por primera vez en la, en la serie ganando el primer cuarto, que no habíamos que no lo habíamos logrado, y eso nos dio una tranquilidad, y a mí sinceramente me alentó muchísimo más para lo que venía, más allá, después de haber sacado 12 puntos, se nos vinieron hasta ahí, donde nos pasaron a pasar al frente por 3 puntos, eh, o 2 puntos, cosas que, que, que podían haber sido determinante sí si, si, si no hubiera estado el equipo como como estaba eh, volvió otra vez a centrar las cosas donde donde sabe hacerlo y y, y, bueno, y, y se fue desencadenando un partido parejo pero eh, con un control que sentíamos nosotros que estaba de nuestro lado eh, era, era la, la sensación que teníamos en campo más allá Que después, obviamente, llegado el final, siempre aparece el plus de lo que es el, el entorno y eso colaboró muchísimo más. Chantino, eh, pregunta para Gustavo Fernández. Bueno, Gustavo, antes que nada, felicitaciones, como te lo dije ayer. Y bueno, quería preguntarte cómo ves esta final, ¿no?, de, por el ascenso a la Liga Nacional contra Comunicaciones, teniendo en cuenta que es un rival que nunca enfrentaron gracias no, por las prestaciones lo veo muy muy interesante eh, de, de entrada eh, siempre se habló que el, el norte estaba mucho más eh, armado o había eh, equipo con, con más pretensiones de ascenso que el sur y entonces bueno llegó el momento de, de, de ir a averiguar que cómo está cómo es y eh, no me, me imagino una lucha de estilos en, en el sentido de que mmm, ellos tienen jugadores de mucha experiencia eh, lo cual el, los estuvieron haciendo muy bien, tienen la juventud en algunos puestos que le ha dado un, un, una una frescura muy muy importante Eh, y bueno hay jugadores que por ahí aparecen y desaparecen como eh, eh, pau que, que, que hay que tenerlo en cuenta siempre eh, lo que lo hace peligroso porque eh, se puede escapar de, de un momento a otro eh, pero bueno del otro lado estamos en, tenemos la confianza de haber pasado una serie complicada de haber sentido de que ha tenido el y nos preparo para lo que viene que es este, este esta final que tenemos que ir a buscar sí o sí de visitante. Entonces, bueno, hay cositas que, que con el entusiasmo de hoy podemos eh, ir a ir a buscar cualquier cosa y lesionarnos y nadie nos va a sacar esa posibilidad hasta que lo demuestre dentro del campo. Teniendo en cuenta lo que dijiste recién de Atenas, me parece, bueno, es mi opinión obviamente, pero que fue un, un rival que fue creciendo, ¿no?, a lo largo de los playoffs teniendo en cuenta que venía de, de una colocación más abajo, pasó la reclasificación, una semifinal contra Deportivo Viedma, y es verdad lo que decís vos, ¿no?, que se sintió como que también los preparó, ¿no?, para enfrentar esta gran final contra Comunicaciones. Exactamente. Eh, yo, muy a, diferente a, a lo que... O sea, no veíamos en siempre vimos en Atenas un equipo peligroso. Sí. Eh, Lo que pasó es que tuvieron infortunio en la temporada, lo cual y, y e hicieron incorporaciones en los momentos convenientes. Eh, después la represión de Echepares fue eh, clave eh, para que ellos se terminaran de, de poner sólidos para un playoff que ahí empezaron a mostrar lo que realmente tenían. Eh, pero esto no lo veíamos, no lo vimos solamente en el playoff, esto se veía también bien. ...en la serie regular teniendo en cuenta de los dos extranjeros como como juegan su, su entrenador con un, un feeling se notaba eh, eh, natural y idóneo para el, para el equipo como lo tenían con jugadores muy del club que con muy comprometidos entonces bueno se transformó en, en lo que en lo que se veía en, en un equipo muy competitivo y peligroso llegan los dos número uno de cada conferencia ...a la gran final Eh, crees que hay algún favorito no lo sé eh, si vamos a preguntar en mi cabeza estamos nosotros pero seguramente del otro lado pensarán diferente eso, lo único que sé es que eh, este envión anímico que tenemos por haber ganado la, la conferencia sur eh, puede ser peligroso para comunicaciones eh, y lo tendremos que ver en cancha eh, es lo único que, que, que hoy es válido, eh, después del primer partido hay, eh, ahí se verán realmente las cosas como están y y, y hay que ver si el, eh, el correr de los partidos te el tiempo de acomodar, si tiene que acomodar o de fortalecer, si tiene que fortalecer Gustavo, nada, felicitaciones este por, por llegar a la final una vez más del eh, torneo nacional de ascenso hiciste un gran trabajo con el 9 de julio de Río el Tercero este bueno se nota que conoce mucho la categoría que la conoce bien ha formado un equipo con jugadores nacionales eh, han levantado una plaza que realmente es muy importante y ojalá que puedan estar en la liga nacional así que lo mejor para lo que viene y, y mucha suerte para para jugar frente a comunicaciones eh, eh gracias Fabi, y bueno fin saludo a todos ahí esperemos que así sea que tengan la suerte suficiente junto con, con el juego del equipo Ah está Eh, la palabra de Gustavo Ismael Fernández, técnico estudiantes de La Barriga. Anoche estudiante de La Barriga le ganó a Tina de Carmen de Patagones. Se puso en la final de la del torneo nacional de ascenso. Va a enfrentarnos a Comunicaciones con ventaja para Comunicaciones, ¿verdad? Claro, porque Comunicaciones tuvo...